Sábado 13 de junio Manifestación nacional En Donosti A las cinco y media En Jardines de Alder Dider Parad el TAP ahora Basta de despilparro Decidamos entre todas Que se paralicen inmediatamente las obras Parad el TAP ahora